Bueno, y ahora sí el contacto esperado con Brasil. Plinio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Daniela. Bien aquí, bien. Todos bien, gracias. Bueno, nos alegramos y realmente muchos temas para hoy. Pues tenemos que arrancar ¿no? con algo que ya veníamos eh, charlando muchísimo de Banco Master, no que hay nuevas noticias. La novela, como decís vos, Plinio. La, La novela. novela de Banco Master, <ríe> sí. Sí, mira, eh, eh, buen día Emiliano, buen día. Ángeles, gran gusto hablar con los oyentes de Radio Centenario. Yo creo que el, las noticias de esta semana son interesantes para entender cómo serán los condicionantes de las elecciones presidenciales de Brasil en el 2026. ¿no? Y la primera noticia que viene, que es interesante, es sobre el dueño del Banco Máster. Sí. que se llama Daniel Borcaro, Borcaro es el personaje, eh, que es un gángster y que tiene una declaración a su novia que sale de su celular donde dice, mira, el negocio de los bancos es el negocio de una mafia, o sea que él entendía el problema como, como una mafia. Bueno, este señor fue preso eh, y, y estaba en, una, en, en un cárcel de seguridad máxima, que es un cárcel federal muy, muy rígido. Bueno, resulta que negoció con el Supremo Tribunal Federal una delación y una de las cláusulas que puso de la negociación es que fuera transferido de este cárcel. Entonces fue transferido para la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. ...y poco se sabe lo que va a decir... ...están todos muy aprensivos ...como ya discutimos... ...pero ya salió un, primera, una, un primer balón de ensayo... ...sobre lo que él va a decir... Uh -huh. ¿sí? ...entonces él se comprometió... ...a no hablar nada sobre los jueces... ...del Tribunal Federal... ...o sea... bueno ...pero esto tiene a ver... ...se conecta con otras noticias... ...porque yo creo que está en curso ahora en Brasil... una gran negociación para rehabilitar el bolsonarismo, porque esto vino junto con la autorización que el Supremo Tribunal Federal dio para que Bolsonaro, saliendo del hospital, ya salió de la UTI, donde estaba internado, por una neumonía dupla, causada por un refluxo gástrico, que lo dejó unos 10 días en la unidad intensiva de cuidados, mm. bueno, El, el Supremo autorizó que cuando salga del hospital, cuando tenga alta, quede por 90 días en prisión domiciliar. Lo que es interesante, porque Bolsonaro salió de la prisión domiciliar porque intentó escapar del país. ¿no? Esto fue, esto, esta es la, la causa de haber ido al, a, a la prisión cerrada en el cárcel. Entonces, esto todo es una negociación. El Supremo Tribunal... federal está muy debilitado sus porque ya venía con desgaste fuerte por su protagonismo exagerado, pero esto se agravó por las vinculaciones de los jueces con el Banco Máster. Entonces, ahora parece haber una negociación, ¿no? El bolsonarismo no pide el impedimento de los jueces mm. vinculados al Máster, ¿no? El Supremo Eh, hace, permite que Bolsonaro vaya a su casa, donde tiene mucha mayor libertad para conducir la campaña electoral desde la prisión, y Borcaro, por su vez, se compromete a no denunciar los jueces, y con esto, digamos, tiene una, una prisión más, eh, más confortable, ¿no? y, y tiene un, un proceso de juicio se hace la delación menos, digamos, duro en contra de él. Entonces, estas es son dos primeras movidas que ocurrieron esta semana, que hay que observar con calma para ver a dónde conducen, pero que parece indicar una gran, negoci una gran negociación entre el supremo, el bolsonarismo, eh, El, el, el dueño del Banco Master, Borcaro, y no se sabe si en esto está el gobierno del PT también, uh -huh. porque al gobierno tampoco le interesa mucho que Borcaro delate mucho, porque sabe uh -huh. mucho y tiene, digamos, munición para hacer un, un gran eh, daño a toda la gente. Uh -huh. eh, ¿Y cómo, cómo impacta esto, Plinio, eh, que también es uno de los temas que vos nos planteas En, en la opinión pública o, o, o qué repercusión está teniendo esto en la gente teniendo en cuenta que estamos en, a las puertas ya de, de la apertura del proceso electoral vos decías oficialmente, decías la semana pasada, oficialmente la campaña electoral no comenzó, pero en realidad ya está, ya está eh, funcionando hace tiempo. Sí, en agosto es que pueden presentar candidaturas recién ¿no? Sí, sí, del punto de vista formal, claro. la campaña electoral en Brasil es muy corta Y, y eso hace parte del sistema, para que no no exista mucho tiempo de debate, para que la cosa ocurra rápido. Pero de hecho, en los bastidores y en la política real, ya empezó, digamos, desde el final del año pasado y ahora a claro. toda velocidad. ¿no? Eh, y, y, la, y la situación de Lula, que parecía al final del año pasado, una, una situación tranquila y que mucha gente en el PT creía que la... la reelección sería un paseo, empieza a quedar cada vez más complicada. no Queda complicada porque Lula entró en el gobierno con dos promesas básicas. Yo voy a acabar con el bolsonarismo y yo voy a permitir que el pueblo tenga carne en el fin de semana. Bueno, y no logró ninguna de las dos promesas. ¿no? En el caso del bolsonarismo, lo que se nota es que, aún que... Bolsonaro esté a preso uh -huh. y que muchas lideranzas del bolsonarismo estén, digamos, acosadas por problemas judiciales, el hecho es que, desde el punto de vista ideológico y político, la ultraderecha continúa inofensiva. Recién hoy día, abriendo el periódico, veo una última encuesta que más o menos comprueban las, las, las anteriores. Una encuesta del de un instituto que se llama Atlas Intel, ¿no? sobre intenciones de votos para presidencia de la república. Y yo voy a decir dos datos de esta eh, encuesta que yo creo que es interesante. ¿no? Hicieron un primer escenario con los candidatos de las elecciones del 2022, o sea, con los candidatos, eh, básicamente, Bolsonaro y Lula, Jair Bolsonaro, el papá, el sí, preso. Sí. ...que está inelegible, pero la encuesta lo puso en, en, eh, en, en, la, en la investigación. Bueno, en la primera vuelta, Bolsonaro tiene 44,8% de los votos y Lula 42,7%. O sea, Bolsonaro gana en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta hay en realidad un empate técnico, pero con Bolsonaro, adelante... 47,4 uh -huh. contra Lula con 46,6. Pero el dato más importante es el escenario más real. ¿no? Hicieron varios, pero el más real es con Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, uh -huh. que va a la campaña, en realidad encarnando la familia Bolsonaro. En la, en la, en la primera vuelta, Lula tendría intenciones de 45 9% de los votos y Flavio 40,1%. Mm. Pero en la segunda vuelta, por la primera vez, Bolson Flavio Bolsonaro aparece adelante de Lula, con 47,6% contra 46,6%. O sea, en realidad es un empate técnico, pero con Flavio Bolsonaro apareciendo adelante. Con, en realidad con el mismo porcentaje de su papá en la en la encuesta. No, el Jair tiene 47.4 y Flavio 47.6, o sea, uh -huh. es prácticamente la misma cosa porque estas encuestas no son tan rigurosas así. Lo que muestra que que la campaña ni comenzó y lo, y, y, y el bolsonarismo está muy fuerte, ¿no? Bueno, hicieron varios otros escenarios, ¿no? De, y en, en, to, en todos, el bolsonarismo raíz aparece en empate técnico con Lula, pero adelante de Lula. Esto ocurre si la candidata fuera la mujer de Bolsonaro, Michelle Bo, Bolsonaro, que no será la candidata, ya está decidido que será Flavio, y si fuera el, el, el gobernador de Sao Paulo, Tarcillo de Freitas. que es una especie de un bolsonarismo ultralight. Bueno, lo, lo, el hecho concreto es que la elección va a ser bien apretada, esto es seguro. Uh -huh. Plinio, hay otro tema que nos planteabas, eh, que es, bueno, Boulos, eh, que es parte de, de diputados, si bien entendemos, afirmaba que estaba analizando su futuro dentro del PSOL, pero ahora se sabe que eh, renuncia ¿no? al PSOL, sale el PSOL y entra en el PT. Sí, bueno, Bolos desde el comienzo, y nosotros ya conversamos esto aquí sí. años atrás, entró en el PESOL para eh, absorber el PESOL en el PT. Esto ya era muy claro desde el comienzo, pero el hecho es que tuvo sus, mu mucha eficacia en su operación. Pero ahora propuso, como discutimos aquí unas semanas, que el PESOL hiciera. Una figura jurídica que se llama federación con el PT. La federación yes. implica, en realidad, una especie de una unidad programática durante el periodo, durante determinado periodo, que serían no, la, el periodo de las elecciones, cuatro años. Pero el PSOL rechazó esto, porque esto para el PSOL es muy pesado, porque el PSOL fue creado como crítica al PT. Entonces fundirse de manera formal al Pesol, esto contrarió mucho la, la parte de la dirección y yo creo que casi la totalidad de la base auténtica del Pesol. Bueno, pero Boulos tiene su proyecto personal y su proyecto personal es ser el sustituto de Lula. Claro que las pretensiones de cada uno, cada uno la tiene según su locura propia, ¿no? porque La posibilidad de Boulos ser el sucesor de Lula es muy improbable de mi punto de vista. Pero esto es lo que motiva la acción política de Bolus para allá de cualquier otra cosa. Y esto el, el, Lula lo alimenta, porque Lula alimenta dos sucesores, que es curioso, que son bien diferentes. Fernando Haddad, que es, yo creo que su nombre, digamos, su nombre, eh, Uh -huh. y bolos. Uno es un tecnocrata y el otro es un, un, una lideranza de movimientos sociales, ¿no? Eh, entonces eh, bolos para poder ser candidato sin ningún tipo de federación tendría que estar en el PT, ¿no? Entonces él entra en el en el ahora formalmente en el PT lo que crea una situación nueva en el PSOL. Crea un vacío que puede, hay que ver, ¿no? eh, significar un giro del partido más a la izquierda, pero esto es una posibilidad que todavía hay que comprobarla en la práctica. Hay mucha gente en el PSOL que, que está esperanzoso que esto cree un, cree un, un, una nue un nuevo clima en el PSOL, pero yo Tengo, soy cético un poco con esto porque la realidad es que lo que explica la docilidad del PSOL yo creo que es menos la presencia de bolos y más la presencia del fondo partidario que sí. da un río, un Amazonas de plata para el partido y transforma el partido. Y, y, y, y, y transforma el partido en una especie de, de micro o de micro no, de un, una empresa fuerte que, que maneja muchos fondos y el precio de esto es estar acomodado al status quo no entonces yo hay que ver lo que pasa aquí con con, con el PSOL una notita nomás agregando a esto, Fernando Adagio salió del Ministerio de la Hacienda ¿no? para ser candidato a gobernador de Sao Paulo. Esto lo hace a pedido de Lula. Eh, el candidato él va a di disputar la, con el gobernador actual, que es Tarcísio de Freitas, que es un gobernador bolsonarista en un estado que tiene un interior muy, muy vinculado al agronegocio y, por lo tanto, eh, tiene una candidatura muy complicada. Una segunda notita. El sustituto de Fernando Haddad en el Ministerio de la Hacienda, de, de la Economía, se llama Dario Durigán. Y es un hombre que, que en realidad, del, del mercado y que fue alto ejecutivo del Whatsapp, aquí en Brasil. ¿Mira? O sea que ahora las Big Techs tienen representantes directos en el Ministerio de Economía brasileño. Sí. Qué fuerte. Bueno, y las tasas de interés que siempre es un tema, ¿no? Eh, si uno mira más en la región, ¿cómo una misma noticia que se está dando en un país también se está dando en el, en el de al lado, ¿no? Habla de políticas No digo que las coordinen, pero que van todos por el mismo camino. ¿Qué novedad hubo allí en Brasil del banco? Ángeles, yo, yo no sé si la coordinan, eh, coordinan sí, de manera bien. formal, pero de hecho es claro. muy coordenado todo esto. ¿no? Si hay una cosa coordenada en la economía mundial, es la política monetaria. En el caso brasileño, la reunión del Banco Central para... decidir sobre tasa de interés se hace siempre en el mismo día de la reunión norteamericana, ¿no? Uh -huh. un poquito después. Entonces, claro que están mirando por allá. Esta noticia, bueno, es la primera vez en 22 meses que se baja la tasa de interés. ¿no? Y, y se esperaba que empezaría ahora un ciclo de, de bajas, después de ¿no? un largo si siglo, De ciclo, de, de alta, de elevación. Bueno, uh -huh. pero la baja fue de 0,25 puntos percentuales. O sea, es mucho más simbólica ah. que real. Esto, eh, esto hace con que Brasil permanezca como la segunda mayor tasa de interés real del mundo. Solo menor que, que la tasa de Turquía. y que Brasil permanezca gastando más o menos 8% del PIB solamente para pagar el interés deuda pública. Este número, 8% del PIB, es equivalente a todos los gastos con pensiones públicas eh, en Brasil. ¿no? Es un gasto monstruoso, sí. pero sobre este gasto no hay techo de gasto, no hay límite. Sobre las políticas públicas sí que hay, pero aquí no hay. Y esto es interesante porque uh, toca en, el, en el, la, el segundo, la segunda promesa de Lula, no en la campaña del 2022. Él decía, yo voy a eliminar el bolsonarismo, el cáncer bolsonarista, quien no logró, y el segundo es, yo voy a mejorar la vida de la gente. Que él hizo una metáfora, va a haber Picaña, no sé si tiene el mismo nombre, sí. el corte de carne. Sí, sí, picaña, que picaña. viene de ahí, eh. lo conocimos a través de Brasil. Sí. En la mesa de los trabajadores. Bueno, el, el, el hecho es que la gestión económica aquí en Brasil es una gestión muy ortodoxa, muy dura. Entonces estamos con entrando en el año electoral con la economía en desaceler, desaceleración, las tasas de interés muy alt, elevadas y el nivel de endeudamiento de las familias muy grande. Les doy dos datos para que vengan lo que esto significa aquí en Brasil, mantener la tasa de interés en ese nivel. 82 millones de brasileños están en una situación de inadimplencia. No sé si la palabra es la misma en, en español. O sea, no A ver, logran es, pagar sus... y no no es no cuando no es la gente que no, no logra pagar los compromisos Ajá. que tienen con el banco Ajá. entonces hay 82 insolvencia, millones insolvencia. de brasileños endeudados que no tienen capacidad de honrar su deuda claro. ¿no? y eh, entonces esta es la situación, entonces esta cuando se mantiene la deuda, la tasa de interés en el cielo esto repercute de manera directa sobre el presupuesto de la gente y esto refuerza la desaceleración de la economía en un contexto internacional que como todos sabemos es de gran incertidumbre uh -huh. porque la crisis internacional avanza entonces esto no todo se compone para eh, definir un cuadro bien difícil para Lula en las elecciones del 2026. Morosidad también puede ser la... Morosidad, sí, sí insolvencia, insolvencia, alguna de esas, ¿no? La no capacidad de pagar. No, Exacto. no, no. Es incapacidad de pagar. Sí, sí, para sí. pagar, La dimensión quiere decir que no, no logra pagar. Claro. bien. Eh, terminamos por ahí todos los puntos que nos habías mandado una pregunta, empieza una última etapa antes del Mundial ¿cómo venís vos con con la selección de Brasil? bueno, tenemos ahora un técnico lo que es bueno, sí. es que antes íbamos con jugadores pero sin técnico. <risa> sí. ahora estamos con un equipo que yo creo que es, es respetable Eh, hay mucha gente que se lesionó, hay unos cinco titulares que se lesionaron, ah, hay que ver quién logra volver, pero yo creo que Ancelotti va a llevar un equipo que competitivo, ah, ¿no? y no totalmente previsible como eran los otros equipos. Y con bien. una noticia buena, que Neymar no va a la Copa. Yo me imaginaba, me, eh, decir que noticia que buena, era hora, ¿no? dije bueno, viene eso, sí. Bien. Lo que quiere decir que Brasil tiene la posibilidad de jugar con 11, lo que es siempre más fácil. No No con 10, como cuando estaba Neymar en la cancha, decís vos. Sí, yo soy hincha de Santos, no, entonces yo veo los, claro. los Juegos de Santos. Está muy bien. Nosotros, el equipo ya no es gran cosa y jugamos con 10, o sea, no es acá, por acaso que estamos ahí abajo, en lo más bajo de la clasificación. Muy bien. Bueno, Plinio, te mandamos un abrazo grande desde acá. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Un abrazo a todos los que están aquí en la, en la mesa y los que están por detrás. Hasta un saludo por ahí, oyentes, chau, chau.